cual. Sí, sí, es, es una una actividad que que imaginamos un poco para ir de, para rodear de, digamos de, de la mayor publicidad y visibilidad posible el el tema de la de la educación popular y comunitaria y de paso eh generar algunos debates que que están que están atravesando un poco la la el desempeño de las organizaciones de de educación popular porque viste como vos sabes el, este, las, las organizaciones de educación popular en este momento las que son de base comunitaria están desarrollando todo su trabajo eh, en gran medida sin que decir que las políticas públicas eh, se, se tome adecuadamente digamos todo el, el laburo que se desarrolla y sin dotarla de la De la legalidad y de la y de la y, y digamos y de la fuerza que necesita entonces un poco estas actividades tienden también a, a instalar que, que son muchos millones de personas los que en la argentina participan en experiencia de educación popular y comunitaria y que todavía esa, esa, esa modalidad específica de, de producción de conocimiento desde los sectores populares, Eh, no tiene desde la sociedad y desde, la, desde el, y desde el estado eh, la, la mirada que deberían tener. así que un poco por esos temas y otro poco para también para, para intercambiar para aprender de las distintas variantes que hay de iniciativa de educación popular este, nos mandamos a hacer esta, a proponer esta semana de la educación popular y, y comunitaria. ¿Cada día hay pensaba una propuesta particular o cada organización lo va tomando y lo va desarrollando en sus barrios? No, no, hay, nosotros tenemos algunas actividades pensadas, eh, menos para el jueves, que, que el jueves es un, un acuerdo de todas las experiencias de autogestiva de, de todo el noroeste, es, eh, que fuera un día libre para que, que en cada barrio, cada organización haga su, su evento mostrándole a los vecinos lo que es la la educación popular comunitaria y, y, y celebrando con, con en cada barrio la, la existencia de estas iniciativas pero después nosotros tenemos hoy eh, hay un panel que que va a estar integrado por eh, digamos hablar va a hablar una representante de la red andando eh, una eh, una representante de jardines comunitarios de moreno también de otra red de la red Sumando Sueños, eh, va a estar también un exfuncionario que se llama Mario Porto para, para brindar un poco un, un punto de vista acerca de la relación entre la educación popular, la situación social actual y la que podría ser la educación estatal. Uh -huh. eh, después viene Laura García Tuñón que lidera un espacio de diálogo entre las experiencias de educación popular y los los docentes eh, un proceso que se viene haciendo en capital y de buenos aires y y, y bueno y, y va a estar moderando ezequiel ba que es suse secretario de educación de moreno eso es hoy mañana hay un taller de comunicación comunitaria eh, abierto para todas las experiencias el miércoles hay un panel sobre educación popular y movimientos sociales Eh, que viene Alberto croche que es un, un secretario del Movimiento Nacional por el Derecho a la Educación Y Mario Barrios, que de la Unión Solidaria de Trabajadores de Winley Bueno, el jueves los festejos Y el viernes terminamos la Semana de la Educación Popular pasando en el Teatro Marechal eh, La película eh, La Educación en Movimiento mm. Que es un documental sobre experiencias educativas populares, ¿no? Este, así que bueno, esa es, es eh, la, la programación de la semana Intensa semana, esta semana de Educación Popular y Comunitaria Y también Moreno tiene este año el, el placer, imagino, de recibir el festejo colectivo La celebración que ya se hizo en José C. Paz hace dos años El año pasado en San Miguel Y que este año los va a tener como protagonistas de los morenenses Sí, sí, sí, la verdad que, no, la verdad que es un gusto, sí El eh, quedó finalmente se iba a hacer este en octubre, pero se tuvo que pasar para el 9 de noviembre y bueno, va a ser un, eso va a ser sí, una una marcha esperamos multitudinaria y muy festiva de que creo que acá en toda la región va a servir para para, para vernos entre todos los que estamos involucrados en, en procesos eh, barriales de, de de formación y de, y, de comunicación popular de Comunitaria, así que Va a ser este, una... se llama La Fiesta de, de la Educación Popular Y Comunitaria, y bueno arranca, Va a arrancar de Plaza San Martín hasta Plaza Buján, eh, una, una Marcha, y una... y ahí en Plaza Buján va a haber un, una especie De feria de experiencia de, Un festival artístico, en fin Varias, eh, va más que Un festival, un escenario abierto para Números artísticos, mm. y no, Va a ser un buen momento Así que ya se viene probando con todo lo que va a ser la celebración este año, el tercer año que se celebra la educación eh, popular y comunitaria. Tal cual, tal cual. Y bueno, esperamos también que, que que si las si el panorama electoral nos da, nos da un respiro y, y logramos que, que, el, que el actual gobierno nacional deje el poder, eh, también este, quizás va a ser un lugar para... Para, para cargar pilas y encarar otra etapa este, después de, de toda esta, esta enorme rebelión popular que se fue expresando este año y que, y que también se tradujo en lo, en lo electoral, ¿no? Así que bueno, por ahí nos agarra con un poco más de... estoy seguro, va, que me parece que nos va a agarrar con más, con más esperanza, con más este, iniciativa y estos espacios de educación popular son espacios que se convierten en eh, trincheras de resistencia, de lucha, de, de proyectos, de, de, de sueños y que también saben ir empujando, tra traccionando esta esperanza, ¿no? Y, sí, sí, tal cual, sí. Sí, yo pienso que el otro día estábamos hablando, el, el, la educación popular en general, eh, viste nosotros siempre decimos que, que hay que romper con esa idea de de que es la hermana pobre dentro de, la, de las herramientas educativas que hay en la sociedad. Mm. Eh, en realidad, todo tiene que ver con el modelo de sociedad que uno aspira, ¿no? Si, si el valor de la, de la autonomía personal y grupal y el valor de la, de la organización solidaria que fueran eh, valores prioritarios, eh, la educación popular debería ser la más importante en un país. La educación popular comunitaria porque es eh, son las herramientas que genera la propia gente por fuera de las estructuras poderosas más poderosas para producir conocimiento no no hay no hay otra experiencia educativa que hable mejor el grado de autonomía que hay en una sociedad que la educación popular así que lo que pasa es que bueno hay que hay que hay que pelear por en realidad por otro modelo de sociedad donde donde la autonomía tenga ese valor no Y, y en ese en ese camino, sí, la, la educación popular eh, va, va, siendo, va siendo ahora una fuerza impresionante. No solamente en Moreno, nosotros calculamos que, que hay más o menos unas, unas eh, digamos, hay unas entre 100 y 150 experiencias formales de, de educación eh, popular en sus distintos niveles, Y nosotros creemos que llega a más de, de 70.000 habitantes ¿no? de la población de Moreno eh, diariamente. Así que es un volumen importante lo, lo que lo que genera la, la, el propio pueblo en materia de herramientas educativas. Totalmente. Y que además una vez que una persona, una familia, un grupo pasa por una experiencia de esa, su vida se transforma. Efectivamente no es la misma... Eh... Que, que era cuando ingresó en este, estas experiencias, muchos y muchas terminan eh, coordinando, acompañando o generando otras propuestas vinculadas al arte, la cultura, la comunicación que, que, que surgen a partir de este encuentro con otros y otras en, en el marco de la educación popular y comunitaria, no en las barriadas de del, del conurbano Tal cual, tal cual, sí, sí, es, así. es, es un ciclo educativo mucho más, eh, más más emancipador que que a veces la puede ofrecer la educación formal. Que en, el, en muchos casos lo que te terminas preparando para el mercado laboral, ¿no? Uh -huh. La educación popular te prepara para otro tipo de inserción en la, en la sociedad más, más transformadora. Así que, no, es, es muy importante en la, en la, en la, la pelea que del, del modelo de sociedad que uno quiere construir, ¿no?